El objetivo de esta Asamblea, 55 aniversario de los CDR, es pasar balance al trabajo realizado por la organización durante la etapa que culmina en este año 2014. Analizar sus resultados, su deficiencia y tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas que aún susciten. Fortalecer el Ejecutivo a nivel de CDR, a nivel de zona, a nivel de municipio y sacar los mejores jóvenes para formar eh, el destacamento juvenil 55 aniversario con este objetivo es para fortalecer lo que siempre ha hecho los CDR defender la revolución y su conquista, nuestro socialismo y nuestra dignidad